Gente bonita, linda que nos esté escuchando Esto es Hispanime Radio, el mejor, pod del mejor podcast latinoamericano Ay, Yay. Aquí con ustedes, sí. presentando a todos, Brockenstack eh, También tenemos a Suki, 90 ¡Hola! Yo sé que me extrañaron A Shiro también, si los tenemos Sí, claro, siempre de último ¿No? Sí, ¿No estás de último? Sí, es el último No es el último. ¿Por sí, qué? Sí. También, porque. Y aquí por último tenemos a, pero no menos importante, a nuestro querido Interfear 1. Hola a todos. y sí, el atillador. No... Bueno, <risa> más querido tirano y traficante de esclavos. Si tú lo dices, si tú lo dices, si tú lo dices. Ay, va, por favor, no te hagas, tú sabes que sí. <risa> Oye, o sea, ¿tú, ¿Tú lo dices? ¿Qué pasó en pero... la audiencia? ¿Dónde está la audiencia? Veo medio vacío el estudio ¡Eh, audiencia! Es que no funcionan a menos que diga, ¡Eh, audiencia! Entonces <risa> Cuando digo, ¡Eh, audiencia! Es que suena Sí, sí claro, no le basta No, no le basta no oprimir a sus trabajadores ahora tienen que ¡Ladies oprimir. and gentlemen! ¡I'm your DJ! ¡Hola, DJ! ¿sí? ¡Oh, el Hola, DJ! ¡Está de regreso! ¡Bienvenido, <risa> <el> DJ! <risa> Sí, mucho. Interfear. Y ahí también trae al lobo, ¿la lobo? ¿Cómo estás? O sea, hace... Ya se pasan los lobos, Interfear. No, es que, es que hace mucho que no trae al, al lobo. Entonces hay que traerlo, hay que darles... ¿Por qué dejaste abasto por... aquí? Y, también... ¿Qué? y aquí también ¡Ya trae... <risa> Y también trae homicidico. Interfear, ¿cómo le vas a pagar? Después del incidente del cocodrilo de que no queremos más problemas. ¿Cara de Aya? Exactamente. Quiero de Aya. ¿Por qué sigue diciendo que era de Aya? Después del incidente del cocodrilo de Aya, no podemos tener más problemas, por Dios. Ok, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok, ok, to todos quedados todos quedados vamos. Ok, ok, payaso, tú tú regresate, quédate aquí, todos váyanse, váyanse, váyanse. Sí, sí. Malto, lo siento, pero te tienes que ir, bye. No, no, pero déjame al payaso al menos, déjame al payaso, déjame al payaso, no, no, no. No, no, no, no bye. Adiós, Va. espera, hablamos no, del... No, vamos, déjame al payaso. Nada. Ok, payaso tienes que ir de los centro, pero pero quédate fuera de la puerta sí. Okay. Okay. Y oh, tampoco trae, trae trae al también por cierto. Bueno ¿Ahora? bueno no no me los cuesta. corran más pónganlo en backstage y en cuanto estemos en comerciales que hagan un, un show de medio tiempo ya. ya ah ya. Okay, su oh, no que oh, sí, sí sí me gusta, me gusta me gusta vamos a hacerlo. Eh, descuida payaso después cuando terminemos eh, aquí el programa yo te invito unas galletas. Y a mí no me das. No susito! ¿Qué? ¿Qué? qué digo. No te preocupes, tú también puedes venir. Ah, tengo, bueno. mucha, tengo muchas galletas para payaso y para ti. De... Ah, bueno, de hecho, sí. Te... De hecho, tengo galletas para todos excepto para Interfío. Oh. ¡Es por la idea! Oh, no. <risa> <risa> <risa> ok, eso me suena a plan con maña. No Pueden ves? llamarlo conspiración maligna. Dejemos el tema a un lado y um, toda esta charla para después. Y vamos a comenzar con la noticia que, pues, muy, muy grande y que se dio está, idealmente. Esta es la noticia de moda, por decirlo de alguna manera. Exactamente, sí, tú mismo bien. lo dijiste. Y Entonces, sí. ¿te concedo interferir la palabra? Eh, sí, gracias. Eh, me, sí, vamos, sí eh, vamos, le vamos a dar las malas noticias. Bueno, como ustedes todos, ustedes saben, queridos oyentes, ha eh, pasado un horrible... Eh, suceso en Japón al respecto del terremoto que luego fue seguido por un tsunami en la parte norte de Japón que dio a la ciudad de, de Sendai o Sendai si mal no recuerdo y Senda. Tigras, Senda y Fukushima mm -hmm. si mal no recuerdo o sea, esas dos ciudades y ahora está ocurriendo el incidente con los reactores eh, de energía nuclear también creo que Fukushima eh, no, me imagino que la eh, hasta cierto punto se ha estabilizado la situación pero aún hay eh, restos de la radiación que salió de las eh, plantas estas y al parecer Japón está tomando todas las eh, precauciones posibles con la comida y, y el agua para que sus, eh, sus ciudadanos no se sé, enfermen eh, si mal no recuerdo el ¿cuándo fue el, el terremoto? creo que fue el que día, si ustedes recuerdan creo que el 3 ¿no? Bueno, ¿el 13 de marzo? ¿Sí? ¿En serio? Mmm... No, no fue el 11. Sí, el 11 de marzo, sí, sí, sí, estoy, sí. Sí, sí, su, estoy, sí, su, estoy, sí, sí. Estoy, estoy tan perdido en el limbo. <risa> no te preocupes. <risa> no te apures, sí, No te preocupes, Shiro, se va a pasar. Mi nombre es Chiro Limbo. ¿No era Kase no Shiro? Kase no Ah, bueno, ok. Oh, oh, bueno, es bueno, entonces es vamos que a registrar directo para que te cambies el nombre de nuevo, órale. Después de esto vamos. <risa> bueno, hablamos después de esto. Oye, entonces es, sí, el 11 de marzo fue que ocurrieron los incidentes estos de, del terremoto y el y luego el, el tsunami que además de dar Japón llegó a las costas de, si me mal no recuerdo de la costa pacífica de, de América, partes como en California y creo que llegó hasta cierto punto de la parte pacífico de México, si me no recuerdo sí, pero... Fueron, Cómo fueron? Fue eh, oleaje, no más nada. Olas de qué, ¿70 centímetros? Ah, pues, bueno, al menos, pero, pero pero hubo oleaje, pero no fue es que, que sí, sí no, México no iba a sufrir grandes cosas, nomás le iba a llegar así como que uff, más oleaje, un poquito más de oleaje de lo normal, pero no, México no tenía así ningún este riesgo de así el alerta roja o algo, ¿no? Mm, exactamente. Entonces... Había probabilidades de que llegaran altas las olas, pero llegaron de hasta un metro de, de altitud, o sea, no fue... Sí, no fue no gran fue cosa. Hasta... No, sí, yo estoy de verdad impactado y sorprendido de que Australia, estando tan cerca de Japón, haya salido completamente intacta. De hecho, es cierto. Digo, no está, es que tan cerca tampoco. No, pero o sea, relativamente o... O... Pero Dios mío, salió completamente intacta y está más, no sé, está más cerca que parece como México, China y Corea y cosas por el estilo. Bueno, ese es el oleaje, pero mira lo que pasó en Hawái. En Hawái hubieron varias inundaciones y hubieron olas bastante sí. grandes. ¡Exacto! ¿Y Australia, que está más cerca, es, salió completamente intacta? Eh, la verdad... Bueno, sí, no, hasta cierto sí punto... ¿Es, es en el... en... Sí, y no, realmente no está tan cerca de Japón. Depende también de... La dirección en que iban las olas. O sí, eso, es, exactamente, eso es un poco. A lo mejor no iban tan directamente a, a Australia. Australia. Uh -huh, es un sí buen punto también, es cierto. Es, es posible que también sea la eso. Lo que me ah. sigue, disculpen, Tefi, lo que me sigue sorprendiendo fue lo, el, el, o sea, lo que movió, o sea, la, el sí como o sea lo que se movió Japón, se supone, no o sé sea, si fue más para el Pacífico o si fue más no sé pero que se movió cuánto 2.4 metros la sí misma? sí, se movió sí metros. algo así que se su, sí se movió entonces <risa> ahora no sé si está más lejos o más cerca Gene, entonces... uh -huh, es cierto ay, eso eso da bastante imagínense, miedo imagínense pues, imagínense está dos metros más cerca como más cerca de Japón cada vez bueno wow. se a dos metros más cerca claro <risa> Bueno, ah, te digo que ay, son, son cosas que dan miedo la verdad que sí uh -huh. y entonces eh, bueno en eh, darle las noticias que que han corrido desde de, de ese incidente, eh, varias series han sido canceladas hasta nuevo aviso. Han o, sido pospuestas. o oh, bueno, está bien. Sí, bueno, sí, la, vamos a ser pospuestas, pospuestas, porque canceladas es, no son. Palabra, pospuesta, porque eh, no, no han sido canceladas, sino pospuestas, obviamente, porque, bueno, es obvia la razón. Ok, muchas gracias, Chiro. Sí, pospuestas es la palabra, tienes razón. Han sido pospuestas, pero eventos sí han sido cancelados, varios eventos eh, anime. Eh, bueno, convenciones, para ponerlas así en general, han sido canceladas, eh, bueno, fueron canceladas entre el viernes, el sábado y el, el domingo. Como el Tokyo Anime Fair 2011 y el Rey mhm, mm Exacto, y otras, es, eh, varias cosas más. Entonces luego también eh, varios artistas han estado siendo Conciertos de de caridad para recolectar dinero y, y ayudar a, a víctimas, por ejemplo, eh, Team Revolution, que son, eh, es la banda que canta la canción principal en, el creo que se me ha el primer opening, en, de Soul Eater exactamente Soul Eater y también el segundo, de Sunooku Basara también, Wow, me estás, por no me deja, terminamos, eh, bueno sí, esa, esa también y también D Grayman ya, por fin mira, te gané. Y si mal no recuerdo también... Oh, también cantan la canción esa de Corazón de, de la Espada... ...en Corona eh Tuvieron un concierto el, el 30 de marzo van a tener un concierto... ...el cual va a usar para eh, recolectar dinero para la, las víctimas. También eh, se han propuesto también algunas salidas también de manga... ...las cuales empiezan que van a salir de, comenzando desde abril en, en adelante. También al, eh, algunos videojuegos que tienen escenas eh, de post posapocalísticas o de ciudades destruidas y cosas así, también eh, se, han, se ha decidido que hay que cambiarlas un poco o editarlas. Y bueno, ¿qué le digo? El país está, se ha estado moviendo lo más posible para eh, re, eh, calmar Salido la situación. Es, y, sí, también, obviamente, también para salir, de, salir adelante contra la situación. Y, y les voy a decir una cosa, hay grandes diferencias entre una catástrofe en Japón y una catástrofe... En vamos a decir en alguna ciudad de, de Canadá, vamos a decir, por ejemplo, Estados Unidos. Mientras que los japoneses son tan calmados, he visto cosas en países occidentales donde la gente está fuera de control, rompen todo, saquean tiendas y cosas así. En Japón eso prácticamente no se ha visto para nada. No, Porque, muy mira, ordenado. Sí, y miren, le daré un ejemplo, es, no sé si recuerdan lo del huracán Katrina que pasó en Nueva Orleans. ...hace varios años en Estados Unidos... ...hubieron muchos saqueos... ...bastantes saqueos... ...de parte de, de varias personas de la comunidad... ...y se, muchas cosas se perdieron... Eh, no, sé, digo, no, puedo, eh, ...no puedo comparar... ...lo que pasó ahí... ...con lo que pasó en Japón... ...tal vez lo que pasó en Japón fue... ...menos grande que lo que pasó... ...en, en, Luis, en Nueva Orleans ...pero de todos modos... Eh, ...ha sido todo muy ordenado... ...y eso demuestra que creo que la cultura más que otra cosa es eh, es un ingrediente principal en todo eso de hecho o sea porque bueno o sea no perder el control a cómo están las cosas ahorita o sea ellos tienen tienen mucho o sea la cultura es de que respeto respeto respeto respeto tanto para la persona como para lo que está en cuestión de por ejemplo un anuncio si dices no entres reparación no entran o sea o lo que está pasando ahorita que alrededor, creo que hay cintas alrededor de ciertos establecimientos que decían no entren no oh, shalala, y no entran, no entran, mm -hmm. simplemente no entran, o sea, tanto el honor, el respeto, son cosas importantísimas en la cultura japonesa, muy importantes, entonces, es algo realmente de sorprenderse, de admirar, principalmente de admirar, porque ahorita, o sea, ellos están teniendo la cabeza fría, No como muchos que seguramente y no lo podemos negar Tendríamos la cabeza así de que ah toda... Estaríamos así desesperados No sabríamos qué hacer, no estaríamos pensando bien mm -hmm, Exactamente, sí te entiendo completamente Bueno, yo en lo personal No estoy de acuerdo Pero si ustedes lo ven así, perfecto Pero yo en lo personal no estoy de acuerdo Ah, bueno, cada, cada quien con su opinión Como dicen Entonces eh, Pues uh, yeah, yeah, yeah, yeah. Sí, yo creo que Es eso ¿Algo, bueno, ¿algo más que ha pasado? Al respecto Pues sí, pasado, mm. ah, bueno, al respecto no, pero de que ha pasado cosas, han pasado cosas Pero eh, como el tirano de Interfield casi que me está vetando, pues no, nada, nada más que... Ay, por favor, estamos hablando cosas sobre el tema, de, por Dios <risa> Sí, la verdad sí tengo cosas que decir, pero caerían mal Sinceramente y prefiero no decirlas porque caerían mal Porque más que todo son jalones de orejas Bueno, algunos acontecimientos nuevos que ustedes han escuchado sobre lo que la situación en Japón. Pues sí, que eh, hay agua y alimentos contaminados por la radiación, aunque no es la, aunque hay la llena. ¿Oh, solamente eso? Ah, pensaba que iba a haber más um, cosas. Bueno, hmm. y no estoy segura si esto es, bueno, yo creo que sí, no sé. Que o sea, había de los voluntarios que habían ido a ayudar que los tuvieron que regresar precisamente por eso, la radiación, o sea, está muy fuerte. Que los, o sea, se supone que los están Sacando del país, más no estoy segura Si es una información uh -huh. eh, Verídica muy factible Pero no sé Ay, Ah bueno, todo el lío de Pero más nada mm, Sí, exacto eh, Bueno, supuestamente según escuché eh, La situación Con el, la, la planta nuclear Ha sido tan fuerte Hasta cierto punto de que eh, Otros países han estado pensando En que Si sí, la energía nuclear es, es algo factible para, para el mundo No, si, vari si varias organizaciones en el mundo en, en pro del ambiente Han estado protestando contra la energía nuclear Y Suiza y Alemania están reconsiderando la energía nuclear Y la están empezando, ahí van están reconsiderando quitarla y todo eso Bueno, no que no lo puedo culpar la verdad porque con algo así, imagínense O oh, además de que también... Pero es que ¿qué puede hacer Japón? Eh, no tiene eh, la única forma de hacer electricidad es de la forma nuclear porque no tiene ríos como otros países que en, por ejemplo en México que de los ríos construyen presas y con esas empresas, eh, con esas presas construyen este eh, sí, produjo claro. de electricidad Entonces, sí, claro. y por eso van a tener 52 plantas nucleares, ¿verdad? bueno, reconsidera también que Japón es un país totalmente, o sea que todos los todo es tecnología todo o sea todo no, es y aparte energía. es una isla es una uh -huh. isla y aparte es una isla artificial porque me, eh, la, la sí claro, yo, pero a lo que yo sé a que yo sé, construyeron la isla o sea no era no del tamaño que está ahorita Japón no era ese tamaño o sea se fue creciendo entonces obviamente es una ciudad creada por ellos una isla, entonces no tienen la forma, no tienen los recursos naturales por así decirlo, o sea, no tienen ríos, no tienen, bueno, montañas sí tienen, tienen volcanes, pero no pueden construir energía de ahí entonces pues, tienen... No pueden sacar energía por recursos naturales pues. Ajá, entonces pues, tienen que basar tienen que irse a la energía nuclear y sí, saben perfectamente que es súper peligrosa ahí. y sí, se han dado cuenta por lo de Chernobyl que eh, por lo que pasó en Chernobyl y... ¿una? una de las Catastro. más grandes catástrofes nucleares en el mundo. Ajá, entonces y no y saben los riesgos y ahorita pues los están pasando esos riesgos que la radiación y todo eso, pero pues qué más pueden hacer? No pueden dejar a toda una población sin luz. O sea, el... No, tampoco es la opción. Pero ajá, yo digo ajá. que la energía nuclear siendo una energía tan peligrosa que lo o sea incluye riesgos como malformaciones genéticas, como Eh, que las personas empiezan a enfermarse de cáncer y de otras enfermedades horribles, y prácticamente sumía a la población en un riesgo como este, una muerte lenta y dolorosa, ¿por qué no mejor hacer algo como, no sé, importar energía? No, no sé, es fácil, ¿Por? la energía no es barata, empezando por ahí ahora. Será el país con una, segunda econom la, con una economía totalmente fuerte, pero ahorita, ¿qué pueden hacer? O bueno, sea, ahorita ya me ahorita no están en ese, en el, así muy bien como para hacer, andar pensando en qué negocios traen energía, no sé. Yo no concuerdo de que... con Broken. O sea, están conscientes de los riesgos que eh, trae tener plantas nucleares y la cantidad pero, que dijiste. Pero, pero, pero, pero no pues es que, ¿eh? pero, pero no es como si, por ejemplo, en una en una explosión de alguna planta, no sé, mueren tres o cuatro personas y ya, ¿no? Es un riesgo a largo plazo. En un accidente nuclear pasan cientos o incluso miles de años antes que la radiación se diga a disipar completamente o sea, pasarían cien decenas, cientos de años por, una, por un sitio completamente inhabitable completa y totalmente inhabitable wow mm -hmm. no, no, así, exactamente así mismo eso es una sea, cosa que están diciendo. o sea, no es como si yo pudiera decir Explotó una planta, explotó una planta de eléctrica. No murió nadie. Perfecto. Se vuelve a construir otra y aquí nada pasó. Pero si explota un reactor nuclear o algo así, no ocurre una fusión nuclear, te deja un territorio completamente inhabitable por décadas, por cientos de años, Dios. Ah, sí, obviamente, porque estamos, es una gran diferencia a ele, eh, una electricidad a electricidad a nuclear, pero, pero es cierto, o sea. O sea, los japoneses bien saben las consecuencias de qué puede pasar con una energía nuclear. O sea, pues no, pero pues obviamente que pueden hacer. Este, a menos que Ay, yo ya... bueno, sí. Pero sí pueden Mira, bueno, los humanos opción tendemos opción. a agarrar riesgos siempre. Ajá. Queremos ir por lo peligroso, Todo. Bien, y no ni, ni nuestros países estamos exentos de eso. No tendremos lo Eh, ¿Cómo dicen? No tendremos eh, lo que son las plantas así nucleares o la cantidad que tiene jamón, pero es Japón. Pero nos vamos siempre por lo riesgoso. Siempre queremos probar el sabor de lo peligroso. Entonces, así sí. son los japoneses y así seríamos nosotros. No, ni para qué, para que ponernos en los zapatos que hubiéramos hecho en sus zapatos que hubiéramos hecho nosotros. En dado caso de vivir en Japón. Sí, buen punto. Sigo diciendo que es un riesgo tonto y de que siempre se pueden considerar, para evaluar y ver otras opciones pero uh -huh. bueno yo soy yo para decir ah, algo para al de respeto ah claro pero también ponte a pensar eh, es pues el uh -huh. un gobierno decidió que se basarían en, en la energía nuclear pero No sí, sé, claro, creo que creo que es más barata... no no alguien corríjame es más barata la energía nuclear cierto si mal no recuerdo lo es pero no estoy completamente lo es. seguro sí, es un pero... poco más barata sí Ajá. claro con sí Sí, claro, como vamos a basar nuestra energía en lo nuclear, construyamos la mínima y no exagerada cantidad de 52 plantas nucleares. ¿Sí? Mm. ¿Pudieron haber sido más? No, pero hay no, que también hay que entender que el país, <risas> okay. como no tiene okay. muchos recursos naturales, lo único que le queda es la energía nuclear para satisfacer las necesidades que del país. Es un país super tecnológico okay. que necesita gran cantidad de energía. Que Entiendo que la energía nuclear no es lo, lo más eh, factible que digamos, porque tiene sus riesgos. Pero eso es lo que había en el momento. Pero el mi... es la más barata. El y al mi... parecer es la más barata, no sé realmente. La misma isla es una minibomba nuclear que puede estallar y, y, y borrar el planeta del mapa, por Dios. Bueno, no sé de eso, pero... No, no, bueno, no, el momento no, no, no, no, ha pasado no, decir... eso. El sí, no, que... no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, <risa> ok, ya, en serio Entonces, eh, sí, ese es eh, el, el tema eh, oh, También hemos hecho eh, nuestra... Eh, Un pequeño debate <risa> No, no, no, no. es decir, que hemos hecho nuestra donación a, a las víctimas <risa> en Japón Esperemos que pueda servir para algo Esperamos que sí, porque cada quien, si ponemos nuestro ganito de arenas Sabemos que podemos hacer muchas cosas Y sí, eso es lo que tenemos hasta ahora Y disculpen el pequeño debate No, créeme que eso es lo que yo quiero en vez debate <risa> No sé, sí, claro, porque imagínate, eso es lo que hace que, que el podcast sea, sea un poquito más eh, fácil de digerir Y si tiene... sí, para que no sea solo nuestras peleas, ¿verdad, Intertis? Sí, por supuesto, para que haya más peleas, exacto, así mismo Oye, entonces, eh, si esas son las noticias que tenemos hasta ahora desde Japón Y si alguna otra viene, vamos a ver si las decimos... Más tarde obviamente más adelante Tal vez en no esta grabación Pero en los, los siguientes días Wow Ok Lo siento, okay. un mensaje Oh, pensaba oh, ¿En pesa... qué te dije? Pensaba que, que era un poco eso Pensaba que era un poco eso Ah, lo Dije que lo apagaras antes de grabar Este, es que Eh, um, poco, um, ah, que... Um, ah, eh, el... eh, eh <risas> Estar eh, eh, eh, eh. <risas> Pensaba que era Pokémon al principio. Sí, pues, sí, no. sí porque yo... un chicle, se, supone, se, se supone que es un tonito de, de Mario, pero... Eh, no ah, pensabas que era Pokémon. No, bueno, no, no es veo. Pokémon. ¡Trae para acá! Interfear, por favor. Pues, ¿Qué? ¿Qué? hablas pues, a la persona que favor. menos le gusta Pokémon. Supere ah, el trauma de Pokémon hace muchos años. Entonces. Ay, que yo, yo... Yo qué sé, yo no lo no sabía. Bueno, entonces ya vamos a terminar con una, una última noticia y luego vamos a entrar en nuestro tema. Bueno... Se dice que el diccionario Oxford de la lengua inglesa, uno de los más importantes, ha incluido varias palabras en esta nueva edición, que incluyen las palabras lol o l o l, omg o mg, que significa oh my god, y la palabra hentai, es decir que la palabra hentai ahora está en el diccionario inglés. Interesante. Yo sabía que iban a agregar a lol y oh my god pero no sabía qué iban a agregar hentai y miren cu cuál fue la vamos a hacer una pequeña traducción de lo que dice aquí en lo que dice okay entonces hentai es un no es un verbo bueno sí es un verbo es, es el subgénero de géneros japoneses de manga y anime que se categoriza por eh, personajes sexuales eh, mostrados en imágenes sexuales y luego dice que el origen viene del, del 1990 y que en japonés significa anormal o pervertido Entonces sí, con, con eso ya hemos terminado y nuevamente eh, estamos junto con Japón en, este, en estos momentos difíciles Dando nuestro apoyo desde lejos, pero lo estamos dando Y sabemos que como el fénix en Japón va a salir de sus cenizas. Pray va. for Japan. Mm, oh, y sí, eso me también, recen por Japón Que eso es una cosa que están, han dicho muchos, eh, muchas personas importantes en la industria del anime y manga Que les recen por Japón Especialmente es? las matacas No, si sí. hay... Si sí, hay eh, páginas de... Di o sea, bases de datos de dibujos en páginas japonesas que están haciendo su propia se sección de Pray for Japan donde hay varios artistas, novatos, amateurs, mangaka y todo eso que han hecho dibujos referentes al tema de Pray for Japan Ah mira, perfecto, velo ahí, super Pues ahí estamos, eh, ayudando en eh, lo más posible No sé, Suki, tú qué visitas esta página si la... Pixiv ya tiene esta sección Ah, sí Pero así como, bueno, no sé, Katakana, giragana ni nada de eso. Así que pues gran cosa no puedo decir. Pero sí, sí tiene la sección, sí, sí son así dibujos y una cantidad grande está, está aumentando la cantidad de dibujos y todo eso. Ok, entonces sí también eh, otra página de, de imágenes que también ya tiene, o sea, 0chan. Cero, cero punto... Net Es punto sí, .net Sí, punto .net, sí, punto net. También, ya them, también ya tiene su sección de Pray for Japan Y sí, muchos son montajes, no no traen mucho dibujo original Pero sí, o sea, ya Algo es algo Algo es algo, exactamente uh -huh. Y sí, entonces ya eh, vamos a entrar a nuestro tema del de día de hoy Bueno, ya después de esta noticia y solo para finalizar, espero que apoyen mucho a Japón, que ahorita necesitan mucho de nuestra ayuda y claro, si no pueden económicamente, siempre existe el rezar por Japón. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es estudios, los estudios de animación. <risa> <risa> está, desafinado, está desafinado hoy Sí, creo que sí Bueno, eh, primero tengo a los estudios Galop No tengo mucha información eh, sobre, sobre este estudio Solamente, pues obviamente que es una un estudio de animación japonesa Pero, ¿por qué no vamos a lo importante? Que son los, los trabajos que han hecho Por ejemplo, tenemos a Initial D, a Ruroni Kenshin, um, al famoso Yu-Gi-Oh! yu Yu-Gi-Oh! Yeah, yu -Oh. eh, Transformer, Transformers, a um, 21, okay. uh, tenemos a Touch, eh, Oharu Maru, Kodomo no Omocha, eh, Hatara, Hatara Kiman, Um, Gakideka uh, Animal Yoko, Yokocho entre otros la verdad son muchos muchos eh, trabajos que han hecho pero podríamos decir que los principales y los más conocidos son Ruroni Kenshin y Yu-Gi-Oh Yu y de Yu-Gi-Oh sí. ha hecho eh, pues el original GX y 5D y luego el nuevo ya que va lo... a salir ahora Ah, lo también se encarga de los nuevos. Este, yo yo sexo. ¿Cómo se llama? Sexo. Sexo exactamente. Exacto. Sexo. Eh. Yo yo sexo. ¿Sí? Y service. Y service. Las cosas que andan ya lo que es muy chayese. Por favor. Sí, no. Si quieres a la gente ay verte al otro post. No. Pero ay Dios mío. No, no es eso. Es que como lo dijiste, pero no de esa forma. Yo yo sexo. Entonces por eso más rico.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 Tengo una larga descendencia de asesinos seriales. Ah, uh, claro. Ok, demasiada información. no es todo No No, sé no, no debí decir, decir eso. Okay. No. Bueno. Continuando. Bueno. Tengo. También tenemos eh, el estudio Pierrot o.. ¿sí, o sí, Pierre Rott? Pierre Rott. Oh, si lo quieren si oh, si en un en un acento francés Pierrot. Entonces, ay, ay, ay, ay, ay, ay, la que estudia francés Ay, ay, ay, ay, ay, ay Disculpenme Y justamente tuve clases en francés okay. Bueno eh, Este estudio fue fundado en 1979 Por eh, Tatsunoko Producciones Producciones Tatsunoko, perdón En... Y sus cuarteles generales está en Mitaka, Tokio. Esta compañía tiene solamente el logo de un, este, de un payaso, ya que Pierrot, uh, Pierrot es este eh, en japonés significa payaso, entonces por eso su logo es un payaso, obviamente. <ríe> Qué obvio es eso. Adoptado, ha adoptado del clásico personaje de Pierrot. Y vamos a sus series más importantes, que son eh, entre ellas están Yuju Hakusho, Saiyuki eh, Clamp, eh, The Clamp, School Detectives, eh, Escuela de Detectives. Muy buena el... serie, por cierto, Escuela de Detectives. Sí, eh, los The Twelve Kingdoms o Los 12 Reinos, eh, Bleach, Doraemon, mm. Naruto, Shippuden Ya, yeah, no, son bastantes. Eh, Level E. De, o sea, ya de Animal Manuel nuevo, uh, Level E, Diesel Bob, y de Gamibachi Reverse. Y yo supongo que eso es mencionando algunos, porque sí, viendo aquí la lista tienen muchos este muchos trabajos. Además de eso también tienen a Bleach, creo que no sé si lo mencionaste. Sí, Bleach. Sí, sí, eh... sí mencioné a Bleach, Naruto y a ah, no. A los dos Narutos, perdón, pensé que no, no, no vi primero Tiene Naruto, Bleach y Naruto Shippuden uh, Tokyo Underground, ah Tokyo Mew Mew también tienen O sea, tienen una larga lista de, de anime Hikaru no Go eh, Lo siento, no la conozco es, es, es, una, es una serie de un chico que se llama Hikaru que juega a Go Que Go es el equivalente al ajedrez hasta cierto punto oh, Entonces también yeah. tiene ayashino Yashino Ceres Que es la, una de las series favoritas de Aya Y GTO, Grey Teacher Onizuka sí, Y Fushiyugi, bien. que también es otra favorita de Ayo sí, pero... gracias por mencionar otra Y también Kimagure eh, Orange Road También, esa yo no la he visto, pero la he no. Muy bien ¿Y cuál otra más? Yu Yu mi existencia no será más Mmm, no sé qué si te refieres tanto con eso, pero... Sí, Yu Yu me encanta esa serie Mi asistencia no va denied Sí. Eh, eso sería no será mi en vano sí no no yo, ¿Sí? yo la, la, la la traducí pero o eso sea, normalmente no lo dicen la eh, bueno eso en realidad el cómo se dice la traducción sería mi existencia no será negada ah. no mi existencia no será en vano no, no así lo decían aquí en Latinoamérica o sea, me refiero a si yo sé que es no es el, la traducción literal es que se si lo está es, es, adaptada si lo literalmente no tiene sentido al menos en inglés Mi existencia no será negada. Exacto, no tiene sentido si dices my existence won't be in vain. ¿Qué es eso? No tiene sentido. Mi existencia, Mi existencia no sería en, en vano. vano. Sí, pero en español tiene sentido, pero en inglés no tiene. por eso, por eso bueno. decía my existence won't be denied, así que no será negada. Bueno, bueno sí, me... tienes razón. No no Yo no yo no hice no, yo, yo no, no lo no lo hice. No sé bueno, tú decir. no hiciste la traducción, yo no hice la, traducción. la traducción, yo la escucho y la repito. <risa> Nada más. Sí, porque son dos cosas totalmente diferentes. Oh, y otra, bueno, otra cosa, eh, porque ajá. creo que te confundiste cuando dices que fue fundada por Tatsunoko Productions. Fue fundada por eh, empleados que trabajaban antes en Tatsunoko. Ah. Um, uh, si no, no, no, no, no, solamente para corrección. Para... Ah, okay, sí es que no, sí former employees. Sí, sí. exacto. Este, bueno, es que nada más, sí es cierto, eh, empleados que trabajaban en Tatsunoko en producciones ah, no Bueno, la última estudio que voy a mencionar hoy es el Studio Dean, mm. que eh, que tiene más o menos su historia es de que tres años después que eh, la empresa Sunrise fue fundada en 1972, el estudio Dean fue establecido por miembros del estudio Sunrise en 1975. Como resultado de este, eh, eh, an, eh, an, animes como Cowboy, Bebop, que fueron producidos en Sunrise, pu tuvieron pudieron haber tenido asistencia de Studio Dean. O sea, como que ambas compañías se eh, ayudaron en su pie. Y voy a mencionar algunos de sus, de sus trabajos. Tenemos aquí a 07 Ghost, Beyblade. Uh, Detective Loki o Matante Loki Ragnarok como lo conozcan um, Eatman Fate Stay Night Yay. Fruit Basket um, Get Backers Gravitation uh, Get Ali Axis Powers Higurashin um, Una Cocoroní uminia <laughs> con una uh, Cocoroní Junjo Romántica um, Corewa eh, Zombie Deska, eh, ese es un zombie, traducido. Este eh, Nura Ligion no mago. Oh, Princess, Princess. Por algo de estas cosas, pero bueno. <risas> no mago, Princess Princess, Randy Medio, yeah. Raid Master, eh, Trajeron un OVA de Runori Kenshin. Eh, también creo que sac sacaron también un anime. Porque hice TV y un ova. Este Seto Kai Nichisangy Lo más gracioso de la molita del mundo. Sí. Eh, Vampire Night también, eh, también. Y muchos más que yo no reconozco porque no los he visto, pero sí, también su lista es larga. Kyo Karamao. Es okay. y, y, um, y recientemente están trabajando en Sekaichi Hatsukoi. Que es.. De, de la misma autora de Junior Romántica así que más vamos a ver un un trabajo más bueno, supongo que igual porque Dios es autora todos los personajes se parecen pero... ¿Clam? este sí. ¿Tiene, ¿Tiene complejo de Clam? No Ah, no digo porque como todos los personajes son los mismos No, estoy diciendo de la autora de Junjo, la autora de Junjo Romántica. Ah, ok, sí, sí. sí. Porque Studio Dean también se está. Aparte de que Studio Dean se hizo cargo del anime de Junjo Romántica, se va a hacer a cargo de la nueva obra de, de esta señora que es Sekai Hachukoi. No, Sekaichi Hachukai. Studio Dean también se va a hacer cargo de, de este no anime. No tengo idea qué desastre le vayan a hacer al pobre. A mí me dios mío. Pues en yo, yo no, que no le hicieron muchos cambios. Yo estoy frustrada, déjame. <risa> bueno, no estoy frustrada por Nura, no mago ¡Sí! Este, y bueno, eh, ¿qué más puedo decir? Entonces, mencioné muchos, muchos de, este, de este estudio y puedo decir que es uno de mis favoritos, además de, de otros. Bueno, Just con esto termino mis tres estudios y les cedo la palabra a ¡Suki! Sí, Ay, su piel, sí, su Bien. Ahora habla lo importante, ok no, era... no, no. No, no. no la mujer de... la... No se te suba la cabeza si Ah oh, bueno Eso, Ego. eso Calla, calla No puedes cantar eso Si no, ya sabes que te voy... ¿Cómo te voy a castigar? Y no quieres Sí, mejor si me callo, ya porque... <ríe> Ah, bueno Muy bien, este Como ya me toca a mí, pues yo voy a hablar de los tres estudios que a mí me tocaban Comentario, pues el primero que traigo Seguro muchos ya lo habrán escuchado Es Gainax eh, Gainax es como Obviamente es un estudio de animación japonesa Conocido generalmente por su gran obra Neon Genesis Evangelion Aunque también por otros mangas animes modernos Que pues, salieron de su mano Como lo son eh, Furikuri, Karekano, Gunbuster Panty Stocking with eh, ¿Cómo se dice? Eh, Garterbell y Tengen Topa Good Lazam. Sí, Gurren Langan. Anda, esa cosa. Este, bueno, Gainax, Gainax eh, así resumiendo nada más por quién fue formado, se formó a principios de los años 80 por unos universitarios llamados Hideaki Anno, Yoshiyuki Sadamoto, Takami Akai y Shinji Higuchi, este, bajo el nombre de Daikon Field. Y pues bueno, vámonos a lo importante, que, aparte de los que ya mencioné, que otros que otras eh, obras han hecho. Unas de ellas están... Eh, Ushijigi no Umi no, no Nadia, bueno, Neon Genesis Evangelion, Kavarekano, Majoromatic Matic, eh, este... ¿dónde está el otro? Cutie Honey, uh, He's My Master, Eh, Evangelion 1.0 You Are Not Alone eh, Evangelion 2.0 You You Can Advance Evangelion 3.0 Quickening y pues próximamente eh, van a crear van a hacer los canales de Evangelion Final, que todavía no tiene fecha de salida al aire. Otro de los estudios que me tocó a mí decir es Toy Animation. <coughs> Disculpen, ando un poco lento hoy eh, Trey Animation no tengo tanta información Pero es un... También estudio de anime japonesa Que pertenece a Toy Company Y que es la es el principal movimiento japonés en producción de anime eh, Lo que ha hecho de anime Pues, ay, Dios mío, han sido bastantes Bueno, uno de los más importantes ha sido Dragon Ball que no se acuerda de Dragon Ball? También este Senseiya eh, Lady Lady ¿Qué otra cosa? Sailor Moon, todo lo que fue Sailor Moon, Ghost Ghost, Sweeper, Mikamis, Lamdon, Yu-Gi-Oh! Ah, Yu-Gi-Oh! de 1998 yo supongo que será El primer eh, Yu-Gi-Oh! Sí, ¿no sí, el primer Yu-Gi-Oh! No, el primer Yu-Gi-Oh! Sí, les, sí, exactamente de temporada cero. Kamikaze, Kaito Jin, Doremi, o jamajo Doremi, Digimon, todas las, las sagas de Digimon. Y si nos vamos a lo más actual, ha hecho Marie Engali esa no la lo, no conozco, Lovely Complex, Complex uh, Mononoke y otras muchas más que la verdad no reconozco y si me faltó una, pues ahí me dicen en los comentarios. Este, y por último, me toca hablar también de Sebe, que sinceramente creo que es una de las que más me gustan. Debeck es también un estudio de anime japonés son, son los creadores de la animación de series como Love Martian Successor Nadesco y Kanokon Otras de las cosas que han hecho han sido Candidate for Goddess, The N Angel um, lo, está Mega, Mega Man, Entity Warrior, Mega Man Star Force Pandora Hearts um, Tales of Eternia, Sokyun of Avnes, Shaman King Eh, ¿Qué otro? Soit eh, Chaotic Century Y Soit ne New Century Zero La verdad es que esas nunca las vi Ovas han hecho uh, Bakuretsu Hunters Que está muy buena, se los recomiendo, tienen que verlos Y de películas de anime han he hecho Martian Successor Nadezco, The Prince of Darkness Y pues ya han hecho también lo que son juegos Pero aquí lo que nos importa realmente son los animes Entonces bueno Para mí es el, ser... Por eso No, pero pues no me voy a extender tanto, porque ya dije mucho. Oye, ¿qué lo dirías mi turno? Bueno. <risa> <risa> Bien, ahora, siendo mi turno, ahora yo voy a mencionar pues, más estudios de animación. El, con el que voy a comenzar es con B-Train. O sea, B y Train, como traducido literalmente al español sería tren abeja abeja tren el tren de la abeja sí, sí. literal fundado por Koichi Mashimo en 1997 eh, este estudio tiene una particularidad de tener un fandom muy fuerte y apegado al Yuri. Ma, bueno más que no tengo idea de por qué pero supongo que sea por las series que tienen envueltas con donde tienen Bueno, más que todo sus series son... Pa... Bueno, es que esas series más que todo tienen protagonistas femeninos, así que... Con relaciones ambiguas, así que no me sorprendería, bueno... Fundado en junio del 5 de 1997, en el 97 por el señor que ya identificó Ishimashimo, eh, él fue anteriormente un director en Tatsunoko Productions. Vaya, cuántos estudios uh, han sido empezados por ex trabajadores de Tatsunoko, ¿no? No es curioso. Uh -huh. Yo lo creo, sí tiene razón. Sí. Oh, la verdad sí sí. sí. sí es curioso. Bueno, uh -huh. el caso es que eh, originalmente B-Train fue una subsidiaria de Production IG o Production IG eh, junto con Seven, pero en febrero del 2006 terminaron su relación y se volvieron independientes. Eh, más que todo, B-Train, las series por las que, bueno, las series que han hecho se les conoce mm, más que todo por series como Popolo Croix, Mono Gatari, Art The Lab, Wild, uh, Wild Arms Twilight Venom, que creo que es, si no mal recuerdo, um, eh, una serie de televisión basada en el videojuego del mismo nombre de PlayStation, Wild Arms, o me equivoco. Bueno, eh, no. estoy completamente seguro, la verdad, para ser sincero. Bueno, yo tampoco estoy completamente seguro. Bueno. Eh, Metabots, la primera temporada, o sea ¿quién no ha visto Metabots. <risa> que quien no lo haya visto, y se me va ahorita mismo a verlo. Exacto, <risa> quien no haya visto a Megapox lo ve, o si no, Suki se va a enfadar, y créeme. MEGA BOX! Suki, enfa Suki enfadada es peor que una catástrofe nuclear. Sí, <risa> he sufrido <risa> de sus castigos, así que, y personalmente, así que no me quieren escuchar en video. <risa> <risa> otra serie que aunque no tan conocida, muchas la conocen como yo, que es Noir, Captain Copa Desert Pirate, Hulk Criminality, que fue, fue un 4 ova, Hack Sign, que fue una serie de televisión de 26 capítulos, Hack GIF, que fue un único OVA Avenger, no confundir con The Avengers, The Mighty's Heroes of the Planet. La de Marvel, usted sabe. También está Hulk Legend of the Twilight, que también fue una serie. Eh, Immortal Grand Prix, eh, Madlax, Dios mío, quien. Debería, si no han visto las véanla porque de verdad no van a perder su tiempo más 6 es lo máximo. Mind Leaf, la primera y segunda temporada de Tsubasa Chronicles, muy buena serie también, que no la haya visto. Mind Leaf Rider, Hack Roots, Spider-Riders, Princess, El Cazador de la Bruja. Sí, así se llama la serie en Japón, El Cazador de la Bruja. Y es abuelo. A me gustó la verdad. A mí me gustó ¿No te gusta el cazador de la bruja? No, a mí sí. Dijo que a él le gustaba. Sí, que... Ah, okay. de, no, yo, yo dije que la, la única razón por que yo vi esa serie fue porque tiene ese nombre. <risa> ¿Y salió FM? <Pemex. risa> es, que, es que Dios mío, el, o sea, es la única serie, la única serie anime en Japón que tiene un nombre en español, El Cazador de la Bruja. Y que uh -huh. Está basado totalmente en lo que es Latinoamérica. Exactamente. Exactamente. Sí, específicamente en México. México en el fran con el frente, frontera con Estados Unidos. Uh -huh, ah, bueno, exacto. O sea, se llama El Cazador de la Bruja, o sea, cualquiera que oye un anime, o el nombre, que el nombre de un anime tiene un nombre en español, pues inevitablemente entra la curiosidad, digo yo. Sí, estoy sí. de acuerdo. También está Spider Riders, Jomae, eh, Geruta y Joe, Raid of the Immortal. También hicieron como que una pequeña antología en forma de video llamado Batman Cabello de la Noche, Prueba de Campo, Field East. O sea, Batman Gotham Knight, Field East. También está... Phantom, Breaking o For The Phantom eh, Hello Legends Homecoming que, que no sé qué tal será si hogar va a dejarlo, ¿alguien lo ha visto? ¿Alguien? No, eh, no. no, yo realmente no Bueno, no sé qué tal sea, pero ellos también hicieron el hogar de Halo eh, Psychic, Detective Yakumo, o sea, eh, Detective Psíquico Yakumo y Hyogemono, y esas son más que todas sus obras aunque también han tenido participaciones en Samurai Afro, Ami Diosa la Película, Angel Beats eh, The Last Vampire Cowboy Bebop, la Película Full Metal Alchemist, Un Sword Burren Langa, High Heap, Haribane Har Har Rainmay, Heroic Age, Honey and Clover House of Five Leaves eh, Hitman Reborn y mejor le paro porque son muchísimas series donde <risas> han trabajado y mucho trabajo en los que han colaborado eh, siguiendo con Sunrise ahora vamos a entrar con Sunrise un obviamente estudio de animación japonés eh, subsidiaria de Namco Bandai, ya saben la empresa de videojuegos. Su antiguo nombre era Nippon Sunrise y después cambió su nombre a Sunrise, localizado en Suginami, en Tokio, en Suginamitos y es uno de los estudios más grandes y más famosos más, de más Japón. Sunrise eh, ha producido obras con muy buenas, o sea, según la crítica. Y con muchas series de anime, de anime populares Así como, Gundam, Armored Trap Buttons La visión de Skaflown, por dios mío vean la visión de, de Skaflown, muy buena Muy oh, buena Ah, ¿tú también has visto la visión de Skaflown? Oh, ¡Of course! Amo es anime Muy bueno la verdad eh, Otro muy bueno que es Cowboy Muy bueno también eh, Witch Hunter Robin My Mai Mayotomi. Code Heash, Le de la Rebelión, y también Dirty Fair, City Hunter, Inuyasha, Augusto, Jackie. Jackie Tekan, Planet Planetes, sí, quiero y Hintama Y bueno, también ha tenido otras Otra series como Shodanji Robo Combat Air 5. Dios mío. ¿Cómo me acordé de eso? Entonces es de 1976, por Dios. <risa> sí, en serio Shoji Dengi Robo Combater 5 Y Machine Vault 5 Son de los 70 Toshoyo Daimos, de 1978 Cyborg 009 Que es de los 80 Invisible de Steelman Dighton 3, ¿Eh? Fang of the Sun Dogram Armored Troopers Bottoms Aura Batter Dumbine Blue Comet SPT Lizer Pat Labor Muy buena Pad Labor ¿Eh? Overman, King Gainer, Senga Pine, eh, me faltó alguna, a ver, Ultraman, Crusher Joe, eh, Octarian, Infinite Ryu, Serafin Khan y Freedom Project Sí, creo que esas son todas ya, bueno, ahora, pasando a la última que es Madhouse, ahora sí, Madhouse es Otra estudio de animación, obviamente. Fundado en 1972 por uno de los exanimadores de Mushi Pro. Eh, algunos exanimadores de Mushi Pro. Incluyendo a Masao Yanama. Os Osamu Desaki. Y Rintaro. Dios, Rintaro. Muy buena artista. Y Yoshiaki Kawajiri. Bueno. Dios mío, sí que tiene entrada. Tiene un largo historial de trabajo por el frente. Snonirei, Akagi, Allison, Illidia, Animatrix, Annenoniki, Waibu, Wukangi, Aquarian Age, Azuki-chan, Berfugin, Batman God at Night in Darkness, Dwell and Deadshot, Battle Angel, Beck, Beyblade, Biohunter, Bird the Mag, Black Lagoon, Bobby in Death, Bojipop Phantom, Sakura Carcaptor, eh, Cash and Sins, Chaos Head, She's Sweet Home, Chobits, Claymore, Clover, The Cockpit, Cyber City Oedo 808 La Daga de Kamui, Dead Note David Maker, yay, yeah, yeah, yeah. David Hunter Toco DNA 2 eh, Hajime no Ippo, Guns Dory Girl Gungrave, The Girl Who Left Th uh, Through Time La chica que salta a través del tiempo que lo mencionamos en nuestro capítulo de las películas de anime High School of the Dead eh, oh. Ichigo 100% Yubei-chan Eh, Kurosuka Lensman Raming of the Lamb Final Fantasy VII The Last Order eh, Maple Story Sí, yo también me sorprendí cuando supe que Maple Story tenía anime. No, no son los únicos, no se preocupen. <risa> Monster, <risa> Tropolis, <risa> Nasu, Summary in Andulasia, Needless Neo Tokyo, Ninja Scroll, oh, Ed O Edo Rocket, eh, 1919, Okusama, One Out, Paprika. Paradise Kiss, Paranoia Agent, Perfect Blue, Pet Shop of Horrors, Piano no Mori, Ten, Princess Res Resurrection Record of Lodoss War, väldigt bra bueno Record of Lodoss War una of my favorites, Sakura Wars eh, Sexy Commando Gaiden, Sugoi Jou, Masaru-san, Shiguroi eh, Shingu, Secret of the Stellar Wars, Space Captain Herlock, The Endless Odyssey, A Spirit of the Sun Sí, ellos también hicieron el anime de, eh, de Stitch, por si alguno lo dudaba. The Story of Goku, Strawberry Panic, Super Dolly Kachan... ¿Quién se acuerda de Super Dolly Kachan? Eh, yo no, porque no la habéis. Yo. Ah, ¿tú sí te acuerdas, Suki, de, de Super Dolly Kachan? Sí. Pi. Ah, ¿ya como yo me acuerdo? ¡Oh, de... yo me acuerdo de esa! <ríe> <ríe> de Broken muñecas, de... ¿no? A Broken le desesperaba ese anime. Eh, bueno. Era una de las muñecas, ¿verdad? Sí, sí dos de la... muñecas y un muñequito, o sea, eran dos, sí, dos muñecas y un muñeco. Ah, sí, ya me acordé, qué desesperante. Bueno, la animación no era mala, el, o sea, el anime sí no era malo, lo que sí se esperaba era en el doblaje latino, terrible ese doblaje. No me acuerdo si... Ah, mejor no digo nada. a ver, a ver eh, ¿en qué estaba? Así, Sweet Valeria, Supernatural la animación, sí, hay un anime basado en la serie estadounidense de Supernatural. Eh, Tenjo Tenge, Tokyo Babylons, Tokyo Godfathers, Tokyo Tribe 2, Drava Fist Planet, Tribune, Tsuki no Watsuru, Trider of the Crocodile Shady The Dark Master, Ultra Biolet Code 44, Único, Wicked City, eh, y ya la... dejémoslo ahí porque son muchas, por favor. Sí, de <risa> todos modos ya justamente iba a terminar con eso. <risa> Sí, porque, Dios mío, te... Eh, no, bueno, es esa acción resumida. Sí, sí, sí, sí, claro. Perfecto, entonces, eh, déjame yo darle con estos últimos que vamos a mencionar aquí. Y muy bien, entonces, eh, ustedes tal vez están familiarizados con algunos de estos próximos estudios de animación. Primero comencemos con el estudio Gonzo. Eh, que eh, al ver el, el logo, todas las letras están en letras mayúsculas. Es un estudio japonés, obviamente, propiedad del grupo GDH. En junio de 2006 firmó un acuerdo a largo plazo con la cadena de televisión por cable Animax, quien emite todas sus series alrededor de todo el mundo. Por eso es que hemos visto algunas de las mejores series de Gonzo en Animax, o antes de que se convirtiera en Porquería Max. Entonces, en el 2008... Decidieron emitir algunos de sus animes en su sitio web de YouTube. Que de hecho seguí a algunos de ellos. Que entre ellos está La Torre de Druaga, una de mis favoritas. Adoro eh, la Torre de Druaga. Deberían ver el primer episodio de la primera temporada. Risas sí, Total. Sí, exactamente. Estoy completamente de acuerdo contigo, Chiro. Choclas. Eh, luego está... Eh, que con otro Blast Writer, Creo que se llama Blaster. Era una, una palabra alemana, no recuerdo bien y creo que uno de los que más recuerdo que aún estoy siguiendo Kurogan en Online Barrels que como muchos de ustedes saben si me están siguiendo por YouTube saben que estoy coleccionando el manga a través de Ibrea Argentina e Ibrea España el estudio ha tenido varios cambios y fusiones durante su historia porque luego se, se fundó en el 1992 y para el 96 se fundó Digimation KK entonces Gonzo cambió su nombre a Gonzo KK en el 99 entonces ya llegando en febrero de 2000 se funda Eh, GDH que significa Gonzo, Gonzo Digimation Holding en mayo del mismo año y luego se funda Creat Creators.com y para abril del 2002 Gonzo y Digimation se fusionan y crean a Gonzo Digimation KK y en novie del noviembre del 2003 se fundó Future Visions Music KK y luego se fusiona de nuevo y Gonzo básicamente ha cambiado su nombre varias veces pero ahora mismo está como Eh, de eh, GDH Capro Caca o KK sí, o series. pero eso no es importante lo importante son las series las, una de las series más importantes bueno, de, de varias, las que tienen pocas son muchas del listado están Bandred, que muchos de ustedes seguro la vieron en Animax, a mí personalmente me gustó mucho, luego está eh, Final Fantasy Unlimited Helsing por supuesto, la segunda temporada de Bandred por supuesto también eh, Full Metal Panic, muchos de ustedes también la vieron también, Kaleidoscope. Star Lax Exile adoro de ah, de la... Muchos me dicen eso Luego está eh, Chrono Crusade Guns, por supuesto First Angel, Samurai 7 Una de las series eh, De Samurai más populares Basilisk Trinity Blood eh, Transformer Cybertron hasta eso eh, el, el último G.I.O Que salió, que no es japonés Pero los, también lo producieron Black Cat, uno de tus favoritos, Suki Blade, Welcome to NHK Eh, Pumpkin Sisters, Afro Samurai también eh, Rosario Vampire también favoritos Special AI, que creo que es una de historias choyo más buenas que he visto y el último que recuerdo que vi fue Shangri-La que fue más o menos una, una... así como entre una y dos la verdad no es tan buena como digamos pero uno de los problemas más grandes de Konso, muchas, muchas personas que siguen los tanto como yo sabrán es que la animación de Konso no es la mejor que digamos Consul no es uno de esos estudios que, que gana mucho dinero que digamos Y tampoco y, eh, usa mucho dinero Para sus producciones Porque son bastantes la mayoría La mayoría de las veces Y por ejemplo verán que en alguna escena Muestran una escena de un personaje Completo conversando etcétera. Y luego en una escena de batalla Donde está el mismo personaje a veces Usan una animación completamente diferente y, y, y la forma del personaje Se ve un poco deforme Si se ve desde una vista aérea o se ve desde lejos Entonces no es muy consistente que digamos. Luego también está el problema de que eh, Gonzo eh, reusa demasiadas escenas. Entonces hay una escena donde hay un personaje peleando y luego se comienzan a usar esa escena una y otra vez y se básicamente la misma escena varias veces. Pero eso es una unas cosas que hace Gonzo. Luego otro de los más importantes también de los estudios está JC Staff, que fue fundado en enero de 1986. Su primer trabajo fue la ova de tres episodios de Sengoku Kidan Yotoden en 1987, entonces al año siguiente. Desde entonces el estudio ha producido varios animes famosos como Chica eh, Revolucionaria de la Lutena, Excel Saga, una de las más graciosas que he visto, la saga de Slayers, o de los Orphan, Honey and Clover, Alien Eye y Asumaga Gadajo, que es super graciosa también. Tú, es que visto. Eh, justo, sí, estoy completamente, seguro, eh, completamente de acuerdo con eso Y alguna de sus últimas series famosas que está toda la dora Shogakuka no Chana se, y Zero no uh, Sukaima. No. Chokaguga no Chana es Chakuganochana. no Chana ah, Chakuga no Chana ah, bueno, bueno, Para, Para eh, los dos, pronuncienlo bien es que, ah, Disculpen es que, Chokaguga friend. no Chana Chakugano Chana, disculpen, es que a veces se me pasa Es un nombre algo difícil de pronunciar Pero además eso también está también eh, Yami no Maxway que tal vez ustedes no la vieron, pero yo más o menos recuerdo. Luego está Parrapa <ríe> eh, para rapa rapa o como se llame el rapa el para exactamente para rapa del rapero, que es un juego de PlayStation, PlayStation 1, pero también tuvo su, un anime. Eh, hay Yori Aoshi que es esa no sé, me bastante bonita. y eh, sí, Es una muy buena serie que me gusta Y que también es buena para los mm -hmm. yay A mí me gusta <ríe> Entonces luego está eh... <ríe> Luego está Karim Que es una, una serie de, de vampiros Que tal vez la conocen como Chibi Vampire o Chibi, Chibi Vampiro Navarino, uh, muy buena Una de las favoritas eh, y la Una que están planeando sacar Que se llama King Go, que va a salir ahora este año Y además de la, te la tercera temporada De no Chana Ya, ahí lo pronuncié bien. Que ya espero que ya la pongan, yo, yo estoy bien impaciente. Y de hecho ellos están también produciendo Bakuman, antes no puedo olvidar eso, Bakuman la están sacando también. Bueno, esto. ¡Yay! Sí, Bakuman. <risa> y ya para terminar vamos a hablar de Studio POMS, tal vez uno de los mejores estudios que ha sacado Japón, además de obviamente Kibli y demás. Eh Gonzo. Konso eh, wow. tiene, un, tiene unos, unos cuantos años, no voy a decir que es super viejo, pero. Desde del 98 octubre del 98 Y fue fundado por miembros que antes trabajaban en Sunrise Donde estaban eh, Masahiko Minai, Koji Osaka y Tashihiro Kawamoto Entonces su primer proyecto fue en, en colaboración con Sunrise Y fue la película de Cabo Bebop Que obviamente está basada en, en la serie Pero ellos no tuvieron nada que ver con la serie, solamente con la película Entonces en el 2007 el estudio sufrió la pérdida de su cofundador Hiroshi Osaka Eh, conocido por sus trabajos como diseñador de personajes en Mobile Suit Gundam, Victory Gundam, Mobile Suit Fighter Gundam G y Mars Day Break, que no la conozco. O sea que había estado luchando contra el cáncer, sin embargo sucumbió a la enfermedad y murió a la edad de 44 años en el 24 de septiembre. Y desde sí. su muerte, eh, dos nuevas incorporaciones ocupan el puesto de director. Ent entre ellos están eh, Makoto Watanabe y Tashkai takahiro komori y komori es conocido también como diseñador de personajes igual que el señor Osaka que pasa de cáncer y él, en sus trabajos anteriores como eh, como diseñador de personajes en bones ha lanzado magic Glayer, que es una de las de clamp y dark and black ibas a decir algo chino no simplemente había dicho de que cuando dijiste que murió de cáncer qué triste no sí sí claro por una pérdida Entre las series que han sacado Además de Magic Layer Está Raza Funk, muchos de ustedes han visto Will's Rain eh, Por supuesto H Haganeno Renchi Yuki Como se pronuncia eso, el, el alquimista de cero eh, Oran High School House Club Por supuesto eh, Yui Osei Dark and Black, ya lo había mencionado Soul Eater, por supuesto eh, También, claro, producieron La segunda temporada Del alquimista de, eh, de la cero, hermandad Tokio 8. Lo que no me gustó, disculpa lo único que no me gustó fue que le cambiaron el estilo. ¿A uh, quien uh, En hagan a la animación se veía un tantito diferente. Yo soy muy detallista en ese aspecto y no me gustó. No, sí, sí, estoy completamente de acuerdo, pero imagínate. Eh, Parece que le quieren cambiar una cosa porque estamos hablando de, un, de una serie que, que terminó creo que en el 2004 o algo así. Entonces estaban tratando de poner un... Tal, no sé, exactamente tarde? alguna actualización a la... cómo se veía, o... ¿cuál? Ah, no sé. Digo yo, no sé. Gustó. No, pues, imagínate. No todos podemos tener toda la vida, su clasmosamente. Y yo sé que sé eso. Y también no sacaron sé, Star sí. Drivers. Mm -hmm. Y sí, esas han, esos han sido los estudios por esta ocasión. Sabemos que hay muchos otros más que podríamos haber mencionado, pero es que son bastantes si y no teníamos mucho tiempo de... Ir. A los dos. O sea, además de que la noticia de Japón Tomó mucho de nuestro tiempo Como ustedes escucha han escuchado Pero sí, dijimos que íbamos a hablar Sobre los estudios Y ahí íbamos a hablar los No, si hasta yo me extendí Hablando muchísimo de los estudios Dije, o sea, dije tantos animes Que a lo mejor ya muchos Lo adelantaron en mi parte Porque dije tantos Que Dios mío, hasta yo perdí la cuenta <risa> Son las cosas Puedo no, decir que no, Shiro dijo no. muchos más Que nosotros tres juntos casi casi Porque, ay Dios, el último sí Tiene bastante. es que Dios mío Mad, eh, Madhouse tiene un historial largo de trabajo, o sea tiene más de 120 trabajos oye entonces antes de terminar eh, eh, y, y no mencionado trabajo todavía como Kobato o, o Kurosuka o Nana bueno pues ya terminamos de este tema de los estudios de animación eh, ¿por qué no nos vamos a, a un corte comercial y mientras están los comerciales Ya, pa, a, pa, para complacer a Interfield, saquen el circo del backstage, por favor. <risa> ¡No, Broken! Y regresamos en unos instantes. Señoras amas de casa, ¿tienen problemas de plagas? ¿Quieren limpiar su casa pero no tiene tiempo? Pues asunto resuelto. Nueva no limpieza a la puerta de su casa llena a las nuevas oficinas el templo del monje miroku nuestros profesionales de limpieza de casas les garantiza que su casa o apartamento quedará libremente de polvo, plagas y telarañas Nuestra secreto tecnología se basa en un agujero negro compacto que absorbe todo lo no deseable de su hogar y lo mejor de todo se desaparece de la faz de la tierra en cuestión de minutos si solo quieres desechar toda suciedad Por favor, comuníquese al teléfono 5554567. Llámenos. Solo vamos a la puerta de su casa y tan solo en un abrir y cerrar de manos, su casa estará totalmente impecable. Al instante le atenderemos. 554567. 554567. Nuestras operadoras estarán esperando. Vean esto por favor, el agujero negro es portátil. Puede limpiar cada rincón de su casa y la basura de sus habitaciones. Olvídense de qué hacer tan molesto con la escoba. Y miren cómo quedó rechinando delicios. ¡Su potencia es asombrosa! ¡No hay nada más práctico que la aspiradora Miracu. No nos estemos responsables y si también desaparecen los muebles. Y estamos de vuelta. Antes de pasar a nuestra sección de mensajes, Debo decir que todos los locutores de Hispanime Radio Estamos muy decepcionantes Debido muy a la acción Muy decepcionados Porque Broken. en este es decepcionados que pasó con Un su... récord que no estamos nada orgullosos de él Y además este y... las descargas Comparada con los comentarios Nada que ver, eh o Para sea, nada uh -huh. Señores, ¿qué pasó? Porque tampoco mensajes me o sea, 13 comentarios, eh. por cierto Este es el episodio menos comentado que hemos tenido Y no es que es menos descargado también, no De hecho, hemos tenido episodios con mucha menos descarga Con el doble de comentarios mm, o sea, Justamente así O sea, señores, ¿qué pasó ahí? Por dios, o sea... Veo una o sea, gran ilógica con eso, así que... Gente, explíquenos por favor ¿Qué sí, pasa? ¿A ¿A al inicio yo pensé que era porque okay, okay, en cada en este momento de semestre ya uno está medio ocupadito que con los exámenes que con el trabajo que ya la la la la. Pero luego vi las descargas y dije, ok, esto no tiene lógica. qué o sea, pasó. Señores, tal vez ustedes estén muy ocupados con exámenes y con eh, trabajo y todo eso, pero por Dios. Nosotros tampoco, también, ¿eh? digo, eh, aviso. O sea, yo creo que tampoco es que los vayan a reprobar ese metro, lo vayan a expulsar de colegio, de universidad, o de, o vayan a botar el trabajo, solamente por hacer un pequeñísimo comentario, por Dios. Tan solo para saber que existe. Sí, y además es como que, aunque dirán ustedes, ah, es un simple comentario, pero para nosotros, aunque diga, aunque ya sabemos que diga que solamente me gusta el episodio y punto final, para nosotros eso es muy importante, porque si ustedes no comentan, no nos dicen qué estamos haciendo mal, Qué, ¿Qué cosas podemos cambiar? Nosotros nunca lo vamos a adivinar. O sea, nosotros no leemos mentes. Si ustedes no comentan... No somos adivinos. Ajá. Exactamente. Si, si lo no fuéramos, estuviéramos si en la televisión. Señores, <risa> es por algo que esto es democracia participativa. Ustedes comentan y nosotros les participamos. ¿Qué vamos a hacer? Ajá. Nosotros no sabemos si estamos haciendo bien o mal las, co las cosas. Si ustedes no comentan. Eso es muy, muy importante en cualquier en cualquier eh, de cualquier modo en mundo, cualquier o sea, área si nadie te dice lo que... al menos sabemos que existen uh -huh. pensamos exacto. que estamos haciendo mínimo cosas que les gustan de hecho ahorita pensé dije el episodio no les gustó o sea, simplemente no fue de atracción no llamó la atención eso es lo que yo pienso sí todo mundo pensamos eso o sea si nos dejan comentarios como que okay pues no les gustó el episodio y eso es lo que nosotros pensamos y no vamos a saber que hicimos mal porque no lo comentan Entonces, audiencia, de hecho, de, por favor, comente. Exacto, Pero, desde, desde mi perspectiva me pareció que el tema de Shoyo, en especial para el mes de febrero, me pareció un tema que, o sea, llamaba mucha atención en comparación con un tema como no las editoriales de manga, y en cambio este fue menos comentado que ese. De hecho, pensé que por ser un poco más conocido, iba a haber más comentarios. Independientemente si había más descargas o no. Y muy bien, yo creo que ya con eso que hemos quedado que estamos muy decepcionados con algunos de ustedes nuestra querida uh -huh. audiencia, por favor, comenten en este en este episodio, por favor, se los suplicamos. Sí. Y no queremos otra vez el penoso récord del episodio menos comentado. Uh -huh. Muy agradecidos con las 11 personas. Trece. 11, trece. Trece. 11, personas que comentaron sin contarnos a interferir a mí. Ah, bueno, está bien. Okay. Sí, cierto. <risa> cierto, cierto. <risa> bueno. Bueno, está Bueno, también 11 personas. Pero muy bien, ya vamos a entrarle ya, porque si no, no no nunca vamos a terminar esto. Sí, bueno. Dejando los regaños a un lado, vamos ahora sí a a decir algunos comentarios que sí nos llegaron. Bueno, eh, bueno, comienzo yo. You got mail. Ah sí, gracias por eso. Ok. <clears throat> y dice así y es de un anónimo. Dice así. Oigan muchachos, hablen de Shonen ahora que hicieron shojo. Sí, Alena, eventualmente lo haremos, no te preocupes. Me, me encantan las noticias, son muy informativas. Y tiene una pregunta para ti, Shiro. Dice, Shiro, ¿cómo es que tienes respuestas tan buenas? Una pregunta. <risa> ¿Cómo es que tengo respuestas tan buenas? Bueno, esto es debido a una serie de circunstancias y hechos que me han dado un gran potencial para responder preguntas. Eh, pero para hacer la historia larga, muy, muy... Porque si no, Interfear no va a tener piedad con mi alma Si tú lo dices No te apures, que acuérdate que ya va al.. Oh sí Otra cosita que quería decir Por este episodio ser tan poco comentado Interfear te participo que Suki va a ir hasta tu casa Y en la noche, mientras estás durmiendo Va a torturarte lenta y dolorosamente con un corta ¡No! el privilegio de verme antes de morir ya con el... he muerto yo y e he muerto oh, no, estoy muriendo Okay, bien, bien. ¿trajiste a tu pececito? Eh, sí, ¿por qué? No, nada más, Proguén. No, ok, sí. continuando. No, partes, pero Ahora, a... Continuando con la respuesta de por qué tengo respuestas tan buenas. Bueno, simplemente, mientras estaba meditando tranquilamente en el pueblo del viento, que es donde reside uno de mis muchos hogares, eh, mi mentora me dio todos los, los requerimientos necesarios y me dio toda la sabiduría necesaria Para que por fin pudiera adquirir el conocimiento máximo por los oráculos. El oráculo de las estaciones. El oráculo del tiempo. Y el máximo de todos, El oráculo de la sabiduría. Y así completé la legendaria trifuerza. Sí, como la de Zelda. Que constituye poder, esperanza y sabiduría. Y entonces, tal vez no tenga poder. Pero sí tengo mucha esperanza, fe y sabiduría. Y por ser tan sabio, es que se me dan las respuestas buenas y ocurrentes. Y... Así es como di respuesta tan buena, el oráculo de la sabiduría, junto con los otros dos oráculos. ver, wow, interesante respuesta. <risas> wow. Muy bien, bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, que también es de un anónimo, esta dice así. Buen episodio, en realidad, aunque parezca extraño, yo veía series Serio yo, me gusta debido a su trama y argumento, pero bueno, en este episodio aprendí más cosas, sigan así y saludos. Eh, La verdad, como dije, no es raro que alguien vea a independientemente si eres hombre o mujer, los Shoujo, nada más porque a mí no me guste no significa que no tengan buena trama. Y pues bueno, gracias por comentar. Y pues ya eso es todo, no, no pone gran cosa. No fue la gran cosa, pero es un comentario valioso, porque esta persona sí se acordó de eh, reparticiparnos, que existe y que le gustó nuestro episodio. De hecho, por eso, o sea, fue cortito, pero fue un comentario Valioso. Valioso pequeña participación, soy hombre y me gusta el Shoujo, no porque sea hombre no es de me gusta el Shoujo, hay Shoujo es muy bueno, ok, ahora, siguiendo con mi con el comentario, este también es de un anónimo, y dice, hola, me gustó mucho este episodio, muy bueno, según recuerdo yo he visto el Shoujo desde que recuerdo, vaya eso rimó, me gustó <ríe> este episodio, muy bueno, según recuerdo yo he visto el desde que recuerdo, ah no, no es que rime, es que hay dos veces recuerdo, <ríe> <risa> eh, je, je, je, je. Espero se hayan pasado un buen día De San Marketing O oh, vaya Alguien más a, a, a, Agarró la frase de Suki Y de Broken San Marketing <risa> Yay, Somos San más <risa> ¡Woo! Las toman en cuenta chicas Bueno, Yay. ustedes son más en cuenta Bien De San Marketing je, je, je, je. Bueno, un saludo a todos, cuídense Y nos vemos, sayonara Y, y esta persona deja una preguntita después de poner un corazoncito. Gracias por el corazoncito. Eh, gracias por el amor que nos, eh, nos tienes. Bueno, ahora, siguiendo con la pregunta después del corazoncito, muy bonito. Dice, pregunta. ¿Cómo se prepara el cereal con leche? Buena. Esta pregunta en es particular es muy difícil. ¿Cómo se hace el cereal con leche? Piense que... Desde tiempos inmemoriales mire, incluso en la actualidad Los grandes chefs que se gradúan en las escuelas de cocina en Francia No saben preparar el cereal con leche ¿Pueden creerlo? El cereal con leche no lo saben preparar Pero es que, bueno, no lo sé Ni siquiera cinco, seis o uno, no sé cuántos años en la escuela de chefs de, Se preparan para hacer un platillo tan difícil como el cereal con leche Es más Creo que una vez Homero Simpson trató de hacerlo y se le quemó... Se cedó con leche... Sí... ¿Sí? sí se le <risas> Qué gracioso... Bueno... Entonces... ¿Cómo se hace cereal con leche? Necesitas primero... Muy importante... Tener un bol... Sí... El bol es muy importante... Y luego... Los ingredientes según... En el libro de cocina de... En el libro de cocina de los chefs del Pueblo del Viento... Dice que necesitas Ingredientes... Cereal y leche. Sí, necesitas cereal y leche, que ya de por sí son ingredientes muy difíciles de conseguir. Bueno, una vez que tengas el cereal, lo sostienes con la mano derecha, es muy importante, o si eres zurdo, con la izquierda. Pero dicen que si eres eh, zurdo y lo agarras con la mano derecha, traerá mala suerte. Así que, si eres zurdo, agárralo con la mano izquierda, pero si eres diestro, agárralo con la mano derecha. Bueno, una vez tengas la caja con el cereal en la mano derecha, de Pones el cereal en el bol Y después Cuando tengas la leche Depende si eres zurdo o diestro Agarras el cartón de leche Lo pones y Lo revuelves un poco Y con una cuchara lo vas consumiendo Y así tenemos cereal con leche Bravo, chero, bravo esto Estuvo bastante, estuvo bárbaro Estuvo bárbaro ya me dio hambre, sí, que sí, sí, sí. no te lo ganaste te lo ganaste, te lo ganaste, te lo ganaste todo, está bueno eso bueno entonces déjenme decir la última eh, el último me lo he dicho, el último mensaje y este no es anónimo de hecho este ok nos, nos, nos envía una una chica llamada Ana pero es muy interesante el el el, el mensaje este y es cortito miren lo, lo que dice me ha encantado el artículo y me ha encantado volver a leerte voy a recordar esta web a todos voy, voy a recomendar esta web a todos mis amigos, saludos luego dice Alcohólicos Anónimos entonces no sé si esta es Ana que está en Alcohólicos Anónimos y firmó por ellos o es que en Alcohólicos Anónimos descubrier es descubrieron que escuchar Hispánime Radio ha garantizado que un alcohólico no vuelva a beber alcohol entonces no sé si es una de las dos y no, vaya es muy sorprendente y cabe destacar que Me, me, me pareció muy curioso que ella haya escrito... Eh, me encantó volver a leer, leerlo. Eh, Ana, no sé si estás escuchando este episodio, pero si lo escuchas y vuelves a comentar... ¿Tendrías la amabilidad de decir a quién de nosotros conoces? Porque nos gustaría saber. De hecho, uh -huh. Uh -huh. sí, yo me quedé un poco extrañada por el comentario. No por el hecho de que... o sea... Eh, del Nick ni nada de eso Sino por el comentario en sí de Me sí. encantó volver a leerte O sea, ya Nos estaba leyendo mínimo la sinopsis Que ponía Interfear O cómo estuvo las entonces, estuve medio extrañada Hasta les hablé a Broken A Broken y a Interfear Y Shiro me dijo a mí, vayan, que anda con el comentario no, Yo creí que Interfear ya que conocía a tanta gente, podía conocer a, quien, a esta Ana que escribió el comentario. Bueno, es, su... Conozco ¿no? muchas Anas, entonces no sé cuál Ana es esta. ese Es el problema, si no hubieras dicho. Imagínate, realmente no sé cuál Ana es. Pero bueno, de todos modos, se le agradece a Ana su comentario. Bueno, la bueno, eso se le dejamos a Ana que responda con un comentario para resolver la incógnita. Sí, por favor. de todo esto Y de también. todos modos, gracias por tu comentario. Y bueno, señores, antes de terminar la sección de... De mensaje y de preguntas Yo creo que Suki y brooke tenían unas preguntas que hacerme, ¿no, chicas? Oh, sí. Este, bueno, yo empiezo si no te molesta, brooke No, adelante. Ok, la mía es sencilla y cortita. Shiro, ¿cuándo ¿Sí? me vienes a visitar? Oh, eso es muy simple y muy fácil de poner, mira, fíjate. Eh, en mi casa yo estoy trabajando con todos los dispositivos que tengo en la mano en un dispositivo de teletransportación. Y muy fácilmente eso tengo que poner las coordenadas exactas de donde tú vives y te voy a visitar. Gran abrazo. Y te voy a invitar unas galletas. Y... Sí, unas galletas, ¿por qué no? Ya que a los ¡Hey, dos. Gustan... Galletas. Sí, claro. Eh, te invitaría otras cosas, pero creo que lo más ideal, ya que a los dos nos gustan tantas galletas, te invitaré a unas galletas una vez que estemos allá. ¡Ah, No, oh, ya no hablen ¿Y? de comida, por favor. <ríe> y bueno, Broken, pregunta, ¿Tienes alguna? Sí, tengo una pregunta, ya que aprovechando oh, la ocasión. Eh, Shiro, si tuvieras la oportunidad de hacer cosplay, ¿de quién sería? Oh, fíjate, yo he estado pensando muchas veces en esto. Y yo creo que si tuviera la oportunidad de hacer cosplay, haría cosplay de Interviewee. Wow. Esos es son muy fáciles de hacer. <risa> bueno, no. bueno, ahora... Ahora, ahora hablando en serio. Si tuviera la oportunidad de hacer cosplay, fíjate que yo estaba pensando en unos, unos cosplays bastante interesantes para hacer. Como por ejemplo, no sé, Goodman de Mega Man. Un poco difícil, pero nunca hace. nunca hace pierna con lograrlo. También tendría pensado en hacer, o sea, también veo que no sería, sería interesante hacer intentar hacer cosplay Bueno, creo que ese es el único cosplay que tengo en mente, porque eh, pienso que cuando uno hace cosplay, uno debe hacer un cosplay en el que se sienta bien cómodo y que mínimo puedas verte bien con el personaje, es más, de hecho, incluso un cosplay como el de Shinigami Sama de Soul Eater sería genial, una vez fue una convención y uno que me gustó mucho, y yo pensé, oye, sería interesante si yo pudiera hacer un cosplay de Shinigami de Soul Eater, así que... Esos dos copies serían muy interesantes y me llamaría la atención de sí y me gustaría hacer. Gracias por tu respuesta, Chiro. No hay problema, Roque. ¿Y Interfit, a que tú tengas alguna pregunta, como las chicas o no? Ya, a ver, ¿te gusta más la leche de chocolate o la leche de fresa? <risa> muy buena pregunta, Interfit, verás. Eh, no tengo nada contra la fresa, no soy racista de la fresa. No es que no me agrade la fresa, la fresa me cae muy bien, la fresa me agrada, la fresa es la amiga de todos y la fresa es muy bonita y con un color muy bonito, pero sinceramente, en gustos personales, creo que la leche chocolate gana esta batalla para mí, es decir, sí, me gusta más la leche chocolate. Pues, no es porque te ganas el de la fresa, pero no te sientas ofendida. No. Me ¡Viva gusta, el, aunque... chocolate. Yeah, el chocolate! Aunque me guste oh, mucho, chocolate. lo siento, chocolate ganó esta batalla para mí y prefiero la leche con chocolate. ¡Montezuma! ¡Chocolate! ¡Chocolate! Y sí, esas fueron las preguntas. Y con eso terminamos eh, la sección de preguntas y correo. You got mail. Bueno, antes de empezar con mi. con mi Eh, sección, le prometí a alguien que le mandaría saludos, así que.. Muchísimos saludos, besos y abrazos a DJ Lucas, que después de insistirle que nos dejara un mensaje, nos sé un mensaje. <risa> claro, que no lo pudimos leer, pero muchísimas gracias por tu mensaje. Y él siempre nos está escuchando, así que eh, un saludo muy especial para DJ eh, Gracias por escucharnos. o no más una queja, ¿qué onda con esa rorografía? ¿Por qué suqui con Z con Y? ¿Cómo estuvo eso? Ya te quejarás personalmente con él. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora sí. ¿Creen que saben mucho del anime? Pues aquí están los hechos del anime. ¿Sabían que la serie Tokyo Magnitude 8.0 es una de las pocas series anime que usa el tema de los terremotos en Japón como elemento principal? Pues creo que estoy... ¿Eh? Yo, sí, la, sí, yo la conozco, porque la vi. ¿Qué? Yo conozco la serie, no la vi porque me pareció un poco deprimente y a veces no me gusta deprimirme tanto, pero no me sorprende, siendo que Japón es un país con gran actividad sísmica, creo que tal vez son un poco sensibles a ese tema. Y, tam y también respecto a lo que pasó este mes, entonces sí, son muy insensibles al respecto. pero No, muy sensibles al tema. Ah, el... muy sensibles, perdón. Este... No, de y... Pequeño dato curioso, Tokyo Magnitude 8.0 eh, fue basado en un terremoto real ocurrido cerca de la época que se hizo ese anime. Um... Ah, mena, lo no sabes. Mm. Gracias por el dato extra. Bueno, continuando. ¿Sabían que el gato representado como el logotipo de Toei Animation se llama Pero? Pero. Pero. Pero. Pero, Pe -pero, pero. Pero tú sabes, pero. ¿P -E -R -O? Sí. P-E-R-O. Pero el gato, exacto. Pero. Pero por Dios, ustedes se llama gato? pero por Dios Santo. Pero así, oh, pero el gato, el gato, pero, pero gato, el exacto. gato. Es, pero el gato se llama pero. O sea, es gato el pero, pero el. Gato. Gracioso que este, este chiste solamente tiene sentido en español y en ningún otro idioma. <risa> Exactamente. Muy, muy curioso, muy curioso. Bueno, Toei produjo una versión japonesa de la historia El gato con botas y el personaje principal de la historia. es Ah, pero. mira, solo explica. Bueno, eso explicaría el sombrero De Gato de Toy de mm -hmm. Continuando ¿Sabían que la temporada de Primavera 2011 De nuevos animes Contará con un total De 53, 53 series No, son muchas ¿Son pocas? ¿Sí? No, son muchas en comparación de otras Que de otras temporadas Serían solamente 40 o 30 veces No, mm -hmm. créanme, son bastantes Bueno, además de series nuevas Incluyen OVAS Y nuevas temporadas. Ah, sí, sí, sí, como segunda temporada, así es. Continuando, ¿sabían que han salido manga con elementos cristianos? ¿En serio? Sí. ¡Hámara, ah, no sabía oh, eso! Bueno, no, en realidad no me sorprende tanto, porque hay mucho y o japoneses que tienen temática cristiana Como la sala de Atlas de Shin Megami Tensei, Que incluye muchos elementos de la mitología cristiana Sí, pero cuando tomas en consideración que solamente un Creo que es menos del 1% de Japón es cristiano católico Es como que te sorprende No pero a lo mejor no tiene nada que ver con la religión Sino inherentemente al hecho de que a lo mejor Les gusta tomar elementos de la mitología cristiana para Sus historias, como toman, no sé, no tiene que ser de Noruega para tomar elementos de la mitología nórdica, ¿no? Sí. Por eso digo, a lo mejor les gusta los elementos de la mitología cristiana para hacer algunas de sus historias, como es el caso de Shin Megami Tensei, como. No, pero dice. lo que me refería era lo de que hubieran mangas con cosas cristianas, es decir, como la Biblia o cosas así. Eso es lo que me sorprende. Bueno, a mí me sorprende, pero en parte. Porque, bueno, sí, son en paz. Bueno. Eh, la razón de todo esto es que grupos cristianos en Japón han lanzado versiones de la Biblia en forma de manga junto con la vida de Jesús. ¡Wow! Oh, oh, oh, oh, ¡Me encantaría Me encantaría ver, ver eso. la vida de Jesús en forma de manga! ¡Me encantaría ver eso! Buenos aventurados sean los japoneses que han leído este manga y que están le leyendo la palabra del Señor. <risa> <¿Pero> ¿Qué? <risa> Y por último el último hecho de esta noche dice así. ¿Sabían que muchos estudios de animación abren más y más sus puertas a extranjeros. No le queda de otra. De hecho. Toma en consideración que tienen el los el país que tiene el la menor el menor número de embarazos es Japón o uno de ellos al menos. Sí, de hecho están tratando de hacer campaña para que la gente tenga más hijos. ...cuando en otros países es eh, justamente lo que quieren hacer... Qué es, es, es ...especial en, en China... ...muy irón. Ay, lo del tema de China es... ah. ...no, y tomemos también en cuenta que... Eh, ...creo que en un episodio hablamos de que... Eh, ...cada vez hay menos personas interesados en hacer mangas... Exacto. y ...exacto... ...bueno, y también, <ríe> entre los grupos extranjeros... ...de mayor crecimiento en la industria japonesa de la animación... Están los coreanos y los chinos Por supuesto, son los más cercanos Especialmente los, especialmente no son... los coreanos Bueno, en realidad mmm, Me sorprende No me sorprende en parte porque son países vecinos Y sí me parece sorprendente en parte Porque tienen un historial De no ser vistos con buenos ojos Entre sí es decir, De hecho, tanto lo... China como Japón han tenido bastantes problemas Solo recorren a Mercuría sí, Y no solo, no solo China y Japón También Corea-Japón y China-Corea Pero bueno, imagínate, todos los unen en la animación, gracias a Dios. Bueno, sí, en parte eso es buena noticia, que los unen en la animación. También también debería ser buena noticia que estuvieran unidos en todo, pero bueno, no se puede. Sí, de hecho, <risa> la misma Corea es un país separado en dos partes, ¿qué se puede pedir? No todo se puede en esta vida, desgraciadamente. Sí. Pero bueno, y con esto terminamos los hechos del anime. Pues Después de que la audiencia y nosotros le hicimos preguntas a Shiro, nosotros, como siempre, les tenemos una pregunta a ustedes. Este, pues sería pues muy sencilla la pregunta ¿Cuál es su estudio de animación favorito? Y si también quieren, su el que no, el no su tan favorito. Mm, yo creo que la pregunta, o sea, una mejor pregunta sería ¿Qué estudio de animación hace su anime favorito? Mm, también, podría ser. Sí, también. ¿No pueden sí. ser esas dos porque las dos son preguntas que nos interesaría o sea, la verdad nos interesa saber qué piensa la gente, mm, exacto. nuestra audiencia. Así que pues es... ahora tienen dos preguntas, eligen. Estudio de animación favorito y o oh, qué estudio de animación hace su anime favorito. ¡Yay! Así es. Muy bien, ya nos estamos llegando al final de nuestro episodio número 22, pero antes vamos a... a saber cuál va a ser nuestro episodio de la de, de la próxima ocasión del próximo mes así que Broken por favor dime cuál va a ser nuestro próximo episodio sí Broken por favor dinos dinos Broken está por favor dinos <risa> Ok, calma calma no se estresen, por favor no se estresen, por favor dinos Broken no te calles Dinos, por favor cuál va a ser yo no, no me callo pero si tú me dejas hablar con mucho gusto lo digo por favor dilo <risa> okay. por favor no te guardes secretos para ti sola ¿no? ¡Dilo! Porque nuestra audiencia también quiere saberlo. ¡Dilo, Broke! Okay. Sí, es que tenemos. Audiencia. Bueno. <risa> Buen punto. Pero bueno, bro, okay, <risa> Dilo, No te Broke... Ya, si Shiro, te... ya, ya, déjalo hablar, vamos, ya. Bueno, te vamos a dar unas galletas, Juan. <risa> bueno. Pues, como el... Como el mes pasado hablamos de show yo y pues... ¿Por qué no mejor hablamos algo bastante relacionado con este género? Que son la el género de chica mágica que pues es un género que muchos conocen porque también además del shoujo es un género bastante popular y y, y si dicen bueno no conozco el anime shoujo no reconozco el anime, eh, eh, chica mágica perdón no conozco ese pues sencillamente piensen en Sailor Moon Sakura Captors las guerreras mágicas las guerreras mágicas son, Cyber Minakishadara ajá son Ejemplos perfectos de este género, así que en el episodio de el mes de abril va a ser de Chica Mágica ¡Yupi! Chica Mágica sí. Chica Mágica, dicho en japonés, Maho Shoujo, o incluso dicho en latín, Pueda Magi Ah, pero no lo sabía eso No, no lo sabía, bueno, gracias por otro dato extra de, de parte de Shiro Tu servidor ¡Súper! Entonces ya que quedamos claro eso, vamos a despedirnos, pero eh, Suki, creo que tú tienes algo que mencionarles a nuestra audiencia. Y estimada y querida audiencia, si es que hay... En este episodio no voy a decir yo mi frase. No tengo los ánimos, la verdad estoy muy decepcionada. Y eso, la, ver la verdad, sí como que me quitó ganas. Entonces, pues, eh, uno de mis compañeros que en este momento van a ver escuchar quién es el que va, pues va a decir mi frase, no, no me la robó, yo le di permiso, así que disfruten su melodiosa voz, bye Señores, por Dios Santo, por favor, se los ruego, se los suplico, se los imploro, este episodio escucharon todo lo de nuestras Nuestra información, nuestras tonterías, nuestras estupideces, nuestras risas Nuestras salidas de tema Si pudieron escucharnos parlotear por una hora o más De este tema y de todo lo que tuvimos que decir Y se tomaron la molestia de descargarlo y usar su voucher de banda Para tenerlo en su celular o irlo después en su computadora o lo que sea Por favor, tómense aunque sea una pequeñísima molestia Y déjenos un pequeño comentario, porque cada pequeño comentario es valioso. Un hola, me gusta el episodio de Nos basta como comentario, porque eso es valioso, eso es bueno para nosotros, porque sabemos que existen, que están ahí, que oyen nuestro programa y que les gusta, por Dios santo, Dios mío, madre. Recuerden que no les quita ni un minuto de vida. Exacto, con decir, hola, me gusta el episodio de Bye. Nos basta, es decir, tomé ejemplos de estas 11 personas que se tomaron una pequeña, ni siquiera un minuto de su vida Para escribirnos un comentario y participarnos que están ahí, que existen, por Dios <risa> Frase, versión extendida mm, Versión Shiro sí. Versión de Shiro, que ya no sé a quién ponerle suplente, Dios mío, o sea, o sea Broken o Shiro bueno, bueno, Pues si se parece a alguien más de los otros locutores lo puedes usar Con mucho gusto, pero Lamentablemente, bueno No tan lamentablemente, porque eh, Bueno, sí y no Porque nosotros somos los más disponibles Para grabar y Y hacer esto, así que dale, Así dale. que comenten Para convencer a los, otros, a los otros locutores De que se unan a esto Exacto, por Dios <risa> Ok, entonces ya Con eh, la mayoría de voz de Chiro Y la mayoría de voz de Suki Siendo la razón de por qué Chiro lo dijo, eh, vamos a ya despedirnos un episodio más de Hispanime Radio. Recordándoles que además de por, fa de por favor de dejarnos sus comentarios, también tenemos nuestro correo electrónico, donde también nos pueden hacer comentarios que es hispanime radio arroba live, L -I -V -E, punto com También recuerden que estamos en Twitter eh, con el usuario arroba radio. Y también lo pueden conseguir individualmente y lo verán aquí en la pantallita de mypodcast.com, que yo soy arroba chiro Shiro es arroba Y por cierto, entre Shiro y Legend hay una barra... Exactamente, un guión bajo, gracias a Suki. Suki es... ¿Cuál es el tuyo, Suki? 90 Suki, ¿verdad? Sí, arroba 90... Sí, arroba suki Y el de Brocastar es arroba wazeta guión bajo Brocastar. Bien. Sí, el más complicado de todos es el mío uh -huh. lo pueden recordar Exactamente, y si mal recuerdo Pat, también tiene uno que es Arroba Par Martiel, creo No estoy sé completamente Ajá. seguro, ahí lo van a ver en la pantalla sí. De todos modos, y los demás sí, no sabemos bien. cuándo van a hacer un Twitter También nos pueden encontrar en Facebook y en Youtube Claro está uh -huh. Entonces ya saben que es Facebook.com Arroba, creo que es Vanim uh -huh. Radio, me imagino ¿Verdad? Okay, y también sí, en la barra de búsqueda de Facebook ponen Hispánime Radio e inmediatamente les va a salir, así que... Super. Además de también encontrarnos en YouTube, que es youtube.com, arroba, y Hispánime Radio donde vamos a poner... Que tenemos, sí, admito, tenemos tiempo sin poner eh, videos, pero ya vienen, ya vienen. Y también recuerden que aún tenemos otro blog, que es españolmeradio.blogspot.com disculpen que yo personalmente no he puesto muchas entradas últimamente pero es que he estado de tan vago perezoso y flojo que no realmente no me ha dado el deseo de hacer nada pero en unas semanas más se lo prometo mi bello público ya para antes que comience el próximo ep episodio es decir, el próximo de abril va a haber una entrada mía sobre algún manga que he leído, pero no se preocupe, ya viene pero de todos modos, eh, disfruten las últimas entradas que han puesto PAD, que de hecho PAD creo que no ha ganado todos en entradas ha puesto varias y es sí, la que nos ha, ha puesto más entradas mm, exactamente, así que sigan la, las entradas de PAD con todos sus o, o, eh, errores ortográficos, que no se preocupen, que lo arreglaremos un día de estos <risa> eh, también, también vean las dos entradas que han puesto Chiro hasta ahora que han sido muy buenas sobre videojuegos Y la que puso Suki no hace mucho Sobre fondoplaje Entonces sí, eh, bien. Bien. entonces síganla sí, todos Y yo me comentó una persona ahí Y yo de que, órale ah, bueno, En realidad cuatro personas Bueno, tomando en cuenta que uno es de Pat Y otro es de uno es mío Ah, perfecto, pero me lo hay <risa> sí. Bueno, al menos tuviste comentarios Pero en fin, ya creo que con eso es todo Y hemos llegado a un final más De Isfem radio así que nos despedimos Todos, este ha sido Interfear 1 Suki 90. Broken Star. Y Chira la Tormenta. Ya. Yeah. Adiós a todos. Sayonara. Sayonara. Bye bye. Sayonara. Bye. Bye.